No, nosotros realmente este, estamos contentos porque después de gestiones que estábamos realizando, muy así en silencio, como quien dice, este eh, hablando con la gente del IPS, principalmente con la dirección gremial del, del IPS, el cual el director es el señor Rodríguez, le habíamos eh, eh, llevado una inquietud muy importante que... de a ver por qué causa no se podía equiparar y subir los sueldos más bajos de, que percibían nuestros jubilados, a los cuales este, eh, realmente consideró que era una, un, una solución que se, te, se debía de dar, porque realmente eran muy bajos, muchos sueldos nuestros eran muy bajos, que oscilaban de 300, 350, 400 pesos, que era una barbaridad. Entonces, eh, nosotros, la inquietud nuestra, que la que fuimos trabajando, fue de tratar de equiparar a los sueldos más bajos a la mínima que daba la Nación, que es de hecho 166 pesos. Bueno, el martes nosotros viajamos con un montón de temas y dentro de nuestra carpeta llevábamos esto para ver cómo estaba la gestión, cómo, cómo se estaba realizando toda esa gestión. esta gestión y si realmente eh, podíamos tener una respuesta favorable a la cual más o menos ya sabíamos que la estaban considerando y que este era era este positiva. Llegamos, estuvimos este, atendidos y nos dan la muy buena noticia que a partir de mayo nuestros jubilados, aquellos que no, no llegan ni a la mínima, Van a cobrar 500 pesos, a partir de agosto 700 y a partir de octubre se equipara con la de la Nación a 866 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún jubilado nuestro va a, tener, va a cobrar menos de 866 pesos. Para nosotros todavía esto es poco, pero considerando a los sueldos cómo estaban de muchos nuestros jubilados... Es una noticia alentadora. Excelente y... noticia. Así Excelente. que desde mayo 500, desde agosto 700 y desde octubre 866. 866. Eh, esto es un logro realmente... de una lucha que hemos hecho de nuestro centro, hemos estado eh, horadando la piedra cualquier cantidad, y bueno, llegamos a un término feliz. Y otra de las noticias también es que eh, nosotros, ¿te acordás que vos también está, eh, te habíamos manifestado el tema, que nos estaban debiendo la cuestión de la antigüedad? Sí, claro. ¿Cuáles ellos estaban... nos estaban contestando si cada vez que venía alguien o cada vez que nosotros íbamos a la plata decía que eso estaba bien que estaba bien que estaba bien que estaba bien liquidado y nosotros hacíamos las cuentas para atrás y para adelante e inclusive estuvimos sentados con un contador el cual nos, nos corroboró lo que nosotros decíamos que estaba mal liquidado que la, la antigüedad no debía de estar congelada como estaba eh, no sé si recordarás que eh, esa antigüedad del consistía en el 4% y hasta una fecha y el 1% en adelante, este, otro monto, o sea que del año de 85 al 95 nos corresponde, del 85 Espera un cachitito mm. Los valores de la antigüedad, menciona Los valores de la antigüedad, sí. sí eh Bueno, nos estaban debiendo y realmente era así como nosotros habíamos sacado la cuenta, o sea Y ahora ya está el, el expediente, vamos a decir, dejamos un expediente iniciado, a efecto que esto se liquide en la forma correcta como nosotros nos, les decíamos. Y eso, bueno, se va a cobrar. pero Bueno, eh, con las demoras lógicas del IPS, ¿me interpretas uh -huh. O sea que eso se va a cobrar y también esa parte del 1%, que es a partir del 95 en adelante, el 1% que también nos corresponde. O vale. sea que también es muy buena noticia. Y hay también, las pensiones no contributivas va a tener un incremento eh, de 100 y pico de pesos, o sea que van a cobrar las no contributivas 350 todo el año. también aumentarán entonces. Exactamente, pero eso queda eh, queda ahí a 350 todo el año. 350 sí. todo el año. Bueno, eh, realmente Lidia, sí, realidad, excelentes noticias, sé no, ¿eh? no, que no, bueno no, tener sí, un contacto así. Sí, no, no, realmente este y pero te digo Agustina que esto todavía no termina. No, por supuesto, y, mucha lo, lucha. No, le queremos decir a los jubilados que estamos luchando con para sí. ellos y por ellos nada más y por lógica yo me incluyo dentro de ellos porque yo Yo también soy jubilada municipal. Este y que realmente estamos estuvimos y estamos muy preocupados por toda esta situación. Y bueno, sí. encontramos eco y encontramos gente comprometida, uh -huh. viste que nos este, oyó nuestro nuestros reclamos y creemos que en estos momentos el IPS sigue estando en problemas, ¿viste? Pero creemos que con las nuevas autoridades esto puede cambiar un poco tenemos un poquito de esperanza viste cuando hay una cabeza nueva decimos bueno puede hacer que esto se empiece a mejorar bueno acá creo que vislumbramos que puede haber un poquito un poquito de mejora que el iPS vaya marchando este, en la forma que en la forma que tiene que marchar normal.